Sí, mi nombre es Leticia l a r c o n l i s o directora de la Escuela Especial número 22, y me acompañan padres de la, la futura Comisión de la Cooperadora,、eh, futuro presidente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín.、Eh, bueno, estamos trabajando para lograr la Cooperadora, a ver si este año se nos da, y bueno, agradecido por el acompañamiento acá de la directora que desde el primer momento nos dijo que, que sí y está trabajando con nosotros. Que, eh, ¿Qué es lo que busca el día de hoy en esta jornada también a puertas abiertas? Nosotros desde nuestra escuela trabajamos para favorecer el modelo de la diversidad funcional para la vida independiente de las personas con una situación de discapacidad. Eh, observamos que hay muchísimos prejuicios en nuestra sociedad respecto a la discapacidad y también a la educación especial, como una educación de castigo. Y en realidad, lo que se trabaja en nuestra escuela, tanto en sede como en atención temprana, de desarrollo d e infantil e inclusión, es、eh, favorecer la autonomía de la persona y la alfabetización, pero hablando desde los m u l t i l e n ¿no? g u a j e s Esto、eh, nace desde la convención. Internacional de las personas con discapacidad que data del año 2006、eh, con un modelo social de discapacidad, y actualmente ese modelo social de discapacidad se、eh, reformuló para, para mejor con esta mirada de la diversidad funcional. ¿no? Nosotros preferimos hablar de diversidad funcional y no de discapacidad porque、eh, tiene que ver con una mirada、eh, ética a los derechos humanos y a la dignidad humana. ¿no? Consultar también、eh, cómo es el día a día de la escuela, cómo la vienen manejando, cómo vienen trabajando. Y bueno, nuestra escuela realmente exige muchísimo trabajo desde, desde el equipo de conducción y el equipo técnico. Eh, nosotros tenemos un cargo de vicedirector a la tarde, vicedirector se llama、eh, Juan h o r n a c una secretaria a la mañana, Noelia Sosa, y un equipo técnico conformado por、eh, asistente educacional, fonaudiólogo, fonaudiólogo y、eh, social, uno a la mañana y uno a la tarde. Para acompañar más de 220 trayectorias de estudiantes que presentan diversidad funcional por etiologías cognitivas o、eh, multidiscapacidades. Entonces, la verdad que tenemos muchísimo trabajo,、eh, sobre todo en inclusión. Y、eh, la idea de abrir las puertas a la comunidad es como para derribar estos mitos y prejuicios de la sociedad sobre nuestra escuela,、eh, invitar a las familias a, a que nos conozcan, a, a ingresar, ¿no? a mirar la alfabetización desde esta perspectiva que nosotros la vemos, ¿no? desde los m u l t i l i n g u a j e、eh, s y dejar de buscar que, que nuestros hijos、eh, sean como los.、Eh, El paradigma social de persona competente、eh, que nos invade a partir del modelo neoliberal, ¿no es cierto? Esa es toda nuestra búsqueda,、eh, es eso. Consultarle también a Benjamín, a Benjamín también a la compañera,、eh, cómo viene trabajando también desde la cooperadora, cómo se sostiene, cómo es el día a día. No, bueno, en principio ahora lo que estamos、eh, buscando es、eh, obtener un. Un número que nos da la personería jurídica, que sería lo que nos avala como cooperadora, y bueno, desde ahí empezar a trabajar. Ideas y proyectos hay muchos,、eh, más que nada para acompañar y devolver un poco a la institución, que sabemos que es mucho lo que le demanda más que nada a los docentes, a los que trabajan en el aula. Eh, y lo costean muchas veces de su bolsillo, así que bueno, nosotros queremos estar ahí para colaborar y acompañar en ese sentido.、Eh, una jornada que va a estar abierta también、eh, a, el día de hoy hasta las 16 horas. Sí, en realidad, como nosotros tenemos、eh, una jornada completa en la escuela,、eh, Abrimos las puertas desde las 9 hasta las 11:30, porque a las 11:30 los chicos almuerzan. De 8 a 9 hicimos hoy toda la rutina de, de desayuno, higiene dental y demás.、Eh, y bueno, en síntesis, sería de 9 a 11:30, ya está finalizando por la mañana. Y a la tarde abrimos este, nuevamente las puertas después del de almuerzo y la higiene correspondiente, que sería de 14. A 16:30. Y también la importancia n o de, de tener estos espacios, estas escuelas especiales también. Obviamente, me imagino que para los padres debe ser、eh, una contención extra, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ver、eh, los trabajos de ellos nos llenan de, de orgullo.、Eh, nada, el acompañamiento de, de todo el equipo. de Nada, se la rejuegan con los chicos. La verdad que no, no tenemos nada que decir. Una estigmatización muy grande, como decía acá también, me parece que a nivel nacional n o y obviamente cada vez más fuerte, me parece también teniendo en cuenta con el tema del veto presidencial, n o que me parece que pisa muy fuerte, obviamente también en, dentro del ambiente también en el cual nos encontramos, que es una escuela especial. Sí, tal cual. Bueno,、eh, Como te decía, por eso nosotros lo que buscamos es、eh, darle una mirada diferente más que nada a la sociedad. ¿Eh? Porque decirle que los nenes también están y que existen y que ellos no necesitan de, que le tengan, como decirte,、eh, que sean, sea, sean mirados de otra forma, ¿me entendés? Que sean distintos. Ellos no, lo que necesitan es aceptación y, y ser, ser ellos, poder expresarse. Y bueno, la verdad que entonces, el, si les parece. Re... Reinvitamos también a la gente que nos está escuchando por la 103.9 a que puedan también、eh, ingresar el día de hoy aquí a la Escuela Especial número 22.、Eh... Como dijiste vos, con un parón en, en el mediodía, donde los chicos también almuerzan, pero que sigue de corrida hasta las 4 de la tarde. Sí,、eh, ya vinieron varias familias de niños que están en inclusión, por ahí sus trayectorias en el nivel inicial、eh, o primaria, que son las que trabajamos nosotros, por ahí se dificulta donde hay tantos niños,、eh, así que esos papás se acercaron, nos recorrieron la escuela. Eh, y bueno, es un primer paso, ¿no? ¿no? Nosotros no buscamos que los estudiantes vengan directamente a nuestra escuela, sino hacer una propuesta de trayectoria compartida, ¿sí? Que、eh, vivencien la trayectoria en el nivel, pero también en contraturno asistan a nuestra escuela. Esa es la idea utópica que tenemos. Consultar t e por lo último también esto que veníamos hablando con el tema de, por ahí del veto presidencial, ¿no?、Eh, no solamente a las personas con discapacidad, sino también. Eh, en los jubilados, pero en, sobre todo en la parte que nos interesa a nosotros, ¿no?、eh, que me parece que también puede llegar a ser un golpe en el día a día del laburo de ustedes. Sí, respecto al veto presidencial y la ley de emergencia、eh, a discapacidad,、eh, bueno, ya nos está impactando porque hay muchos chicos que no pueden asistir a sus terapias. Así que llamamos a solidaridad de la comunidad, de la sociedad, que sea consciente, por favor, de lo que votan y sean conscientes de lo que estamos perdiendo, todos los derechos ganados que estamos perdiendo. i n c l u s i v e nosotros, como trabajadores、eh, de la modalidad de educación especial,、eh, Eh, tenemos un trabajo muy corporal, ¿sí? nosotros、eh, tenemos que estar eh, eh, bien físicamente para responder a salir corriendo si un niño、eh, se, se levanta y sale,、eh, trabajar con las sillas, ¿sí? hacemos muchísima fuerza、eh, y teníamos un beneficio、eh, previsional. Eh, de 25 años de servicio sin importar la edad, como la policía, ¿no? Bueno, ahora eso está,、eh, veremos también, seguramente,、eh, por lo que anunció el señor presidente, eh, esa, eh, ese beneficio que teníamos hasta el día de hoy,、eh, quizás se desvanezca. Así que este, estamos en alerta también desde la modalidad de educación especial de todo el país, ¿sí? Pero.、Eh, En Río Negro,、eh, sobre todo porque tenemos este beneficio. Nosotros cobramos lo mismo que un docente del nivel, tenemos un trabajo、eh, mucho más esforzado, ¿sí? eh, y, bueno, y nos encontramos totalmente vulnerados ante estas nuevas noticias. Y como decía Benjamín, entonces también el dejar de mirar para otro lado ¿no? y de sacar también esa estigmatización que hay en la sociedad、eh, del día a día. Sí, la verdad que sí,、eh, de, que, de, de ser mirado diferente, del, nada, más que nada de tener un poco de empatía y, y aceptarlos, aceptarlos y, y, y que ellos a su manera,、eh, ellos pueden.、Eh, nada, es eso, un poco de eso.